Una alerta para evitar la desaparición de nuestra fauna Un llamado a la reflexión sobre la supervivencia de los seres menores A veces el hombre no sabe el daño que puede causar Para asegurar su reproducción, su alimentación, las condiciones de su hábitat, las expensas, la tarjeta de crédito, la cuenta telefónica, el club, la cirugía estética. S.O.S. Zulema Yoma. S.O.S. Zulema Yoma. Escenas desgarradoras y de patética crueldad. No se las pierda. <risa> SOS Zulema Yoma, la problemática alimentaria de las especies en extinción. ¡Otra vez pollo! Esto es usado, hay un pelo de manzano acá. ¡Uy, mirá, la dentadura postiza de Bausá, ese! SOS sí. Zulema Yoma, para cuidar de los seres inferiores que siempre reciben la peor parte. Y en la división de bienes, al esposo le tocan los militares leales y a la esposa los carapintadas. S.O.S. Entonces... Zulema Yoma Para dejar de oír sus gritos de lamento S.O.S. Zulema Yoma Por los especímenes ricos que tienen tristeza